Entrevistas, información, música, sentimientos, pasión por la radio Acá estamos, dos miércoles de 21 a 24 Por la TINCU, tu FM comunitaria de Mina Clavero Como siempre, en acción y compromiso Un día, en su sexta temporada y en la La memoria Rescatemos la memoria Que no le alcanza el olvido Que no la encuentra la injusticia Le invitemos a tomar mate al río A compartir un buen vino a la noche A pasar las tardes en la escuela Naveguemos con ella en el mar de la infancia Reflexionemos con ella de lo que aprendimos y de los que nos llevamos a marzo Amemos la memoria, amemos con la memoria de lo que soñamos. Construyamos la historia con memoria, con la memoria de lo que pasó. Que la memoria siga buscando lo que no logramos encontrar, y tampoco a lo que nos logramos encontrar. Que la memoria mire para adelante, que no repita lo malo del pasado, que no descuide el presente. Que la memoria recuerde a los que prefieran ocupar un lugar cobarde en la historia. Que la memoria tenga bien claro quiénes fueron los valientes. Que la memoria siga atesorando la ternura, la esperanza y todo lo que no nos pudieron arrebatar. Que la memoria grite los dolores que quisimos callar. Que la memoria brote en cada rincón que la intolerancia dejó su huella. Que la memoria sacuda del letargo a los que creen que jamás ganaron los que se atrevieron a luchar. Que la memoria siga pidiendo verdad y justicia. Estamos por Radio 5, 107.9, Mina Clavero. Por Radio El Grito, 88.5, Los Hornillos. Por Radio FM, Cierras Comechingones, 107.9, San Pedro. Y así comenzamos a ejercitar la memoria en un día.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 de Tinku Ni buenas la noche. noche primaveral Que sí. con fecha es 25 de septiembre del 2019 Así es, una primavera recién Mostrando sus primeros pétalos Buenas Hola. noches, buenas noches compañeros ¿Cómo les va? Buenas Ay, noches No nos buenas. saludamos a nadie Ni a Adrián Rodríguez Ni a Verónica Yarzún González Ni a Clarisa Muraro Ni a Mauro Giofender ni, ni a Lautaro Zanotelli Ni a Laslo ni, ni a Mario Zadra Nada Ya, Gonzalo Maidán A ver, eh, ¿cómo, ¿cómo está ese micrófono, Vero? ¿Este micrófono? esto como alto está, está como alto, bueno A ver, ¿lo bajo un poco? Sí, puede ser un poquito ¿Y está en medio? Sí, está en medio Bueno, eso sí. nomás Así está Y se nos cortó el tema hermoso que estábamos escuchando en la memoria ¡Qué Con qué un montón de artistas Claro, con se, 100 tenemos artistas Tenemos problemas de internet y bueno Y ahora Bien. se cortó justo en un momento ahí muy lindo Pero estamos canción. saliendo en internet igual si, sí, tenemos interferencias evidentemente así que habría que ver ¿eh? habría que chequearlo ahí con los compañeros de Radio Sierras, FM Sierras vamos a chequear bueno con la gente de FM Sierras y también saludamos a los compañeros de El Grito, lo vamos a saludar tranqui, si, sí. 88.5 <risa> no, si, <risa> claro 88.5 claro, a los compañeros de ellos, ellos a los 88.5 compañeros de Radio El Grito, bien, ahí va claro, no. este, para <risa> Un abrazo grande, Ayo. Un abrazo grande. Bueno, en la editorial de Recién Hablamos de la Memoria, eh, escuchamos ese hermoso tema. Eh, justamente por, ayer empezó el ciclo que estamos realizando desde un día eh, con la primera peli que fue de eh, Todos Somos López, ¿no? Y es un muy buen ejercicio para eh, repensar el tema de la memoria, esto de no olvidar y esto de pensar que López, hay que decirlo una y otra vez las veces que sea necesario, por empezar a seguir buscándolo ¿no? uh -huh. y después eh, el tema de que es un desaparecido en democracia alguien que delante de todos desapareció este, es, es bastante impresionante el, el, la peli porque muestran todos los pasos de, de López y muestran cómo desapareció gente que se cruzó con él eh, que se cruzó cuando él iba camino a Escuchar la sentencia de Checolás Claro, aparte desaparece en el marco ¿no? De un juicio de lesa humanidad Contra Checolás declarando una de las principales eh, ¿Cómo se llama? Eh, que declaraba eh, Y bueno eh, Es como también un mensaje ¿no? que, que hablaba hacia a futuro A los próximos que iban a declarar Claro, porque es una de las hipóteses ¿no? Que se habla de que si él Por ejemplo No si, si se lo rapta a, a López para que el, la, ese día él declare su... el cambie su declaración, todo lo que vino después con respecto a crímenes de lesa humanidad hubiesen tenido otro final. Claro. Hubiese sido totalmente distinto. no Entonces, bueno, esa es la, una de las cosas que se especula y y era, eh, eh, la memoria de López fue una eh, es impresionante y, y aparte el peso que tuvo la carga de tener que recordar no todo lo que había vivido ese tiempo que estuvo si sí, igual detenido. yo creo como que yo lo que entendí es como que él ya tenía esa carga eh, de no olvidar más que de recordar eh, que por eso él escribía en para sí eh, en cualquier papel que encontraba todo lo que había vivido por eso a la hora de llegar al juicio tiene esa excelente memoria que todos decían, ¿cómo puede ser que se acuerde? Claro. claro, claro, no, no, es impresionante, la, la verdad que, que ha sido, eh, verlo estuvo muy muy bueno, es fuerte, pero es parte del ejercicio de la memoria, este del, que, que hay que mantener vivas el, viva la, la memoria de nuestra historia. Eh, es la única forma que vamos a poder seguir avanzando porque uno siente muchas veces que seguimos parados en el mismo lugar, después tenemos a, a Santiago Maldonado que estuvo tanto tiempo desaparecido hasta que lo encontramos bueno, a López lo seguimos buscando pero bueno, eh, era importante recordar el tema de la memoria y el ciclo también trata de eso ¿no? el tema eh, en el ciclo vamos, la próxima semana lo vamos a sí. vamos a ver un, un, un documental que se hace entrevistando gente que cono conoció al Che Y, y es muy importante, hoy día hablaba la salud de Graciela Puebla Que hoy día tuvo la amabilidad de llamarnos para que comentemos a esto eh, De que a veces nos quedamos, toda la gente que se queda con la imagen del Che Pienso yo, ¿no? La, solamente la imagen, es como muy linda la, la imagen Él como un ícono y, y tenemos que estudiar al Che, saber del Che, haberlo leído Y, y pensar, bueno, esta, este documental habla de la gente que lo conoció la gente que lo conoció, lo que él quería, lo que él pensaba, es re Así que es como para eh, los que conocen, ya han seguido, ya han leído al Che, bueno, es, le, le va a sumar algo más. Y para quienes no lo no han estado mucho sumergidos en su historia, es una buena oportunidad. Sí, también para conocer esto humano, ¿no? Que muchas veces eh, queda por fuera de la camiseta, ¿no? De la imagen de la camiseta, de la cosa del merchandising que se hace popular y muchas veces sigue siendo una imagen vacía o algo que me da un handicap determinado, claro. ¿no? Y de, del cual no conozco prácticamente nada. Bueno, me estoy metiendo en un temita de egos, eh, así que mejor vuelvo y entonces recordamos a la audiencia que... Este primero de octubre, a las 20 horas, Che Guevara, reportaje sobre un mito, eh, lo vamos a estar proyectando en la Biblioteca del Manantial, en el Centro Cultural Honorio Augustos, en Villa cura brochero El 8 de octubre, también a las 20 horas, eh, estaremos presentando Todos son mis hijos, que es una película de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Y el 15 de octubre, a la misma hora... El Camino de Santiago sobre la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado. Bien. quizás fue una burla del destino Pudiste abrir la puerta equivocada la raó i el motor que pudo ser distinto ja serà que serà y no hemos presentado los temas del día de la fecha. Pero qué colgadas, ¿no? Qué mal. Eh... Bueno, estamos todavía cerrando posibilidades de entrevista. Eh, como siempre, eh, el flyer de un día está vivo. Se van moviendo <risa> las cosas. A veces eh, tenemos pactadas... Eh, pactados determinados encuentros Que luego por un motivo u otro No se pueden concretar eh, De momento Les contamos que vamos a estar hablando Con Silvia Valerga De la fundación Aleida Guevara March eh, También con Lucas Cabino Que es codirector del documental Quien mató a mi hermano <coughs> Perdón Que habla sobre <coughs> Luciano Arruga un documental, ¿no? Es un documental, documental, sí. Eh, como siempre, nuestro compañero Mario Sadras, desde Radio Gráfica, Buenos Aires, con su resumen semanal, Y para terminar... Eh... Pero vamos a hablar con Jorge Nahuel también. Ah, cierto. Es que en el flyer no está. Ah, porque salió último momento. Que es dirigente de la Confederación Mapuche en Vaca Muerta. Sí. Lo que no vamos a poder hablar es con Roxana Rivas, que es la abogada de Miriam Bogado. Eh, porque, bueno, ha sufrido un, un tema de salud en este momento. Está internada, así que lo vamos a dejar para cuando ella esté mejor. Sí. Mm igual vamos a estar bueno como siempre un cierre musical sí. este a cargo de ignacio tomás este que bueno viene a tocar en vivo y también nos va a contar de un libro que está presentando Bien. Así, tenemos mucho para hoy ja Todos los miércoles de 21 a 24 Estamos comenzando este Un Día de Hoy por Radio Tinku 107.9 y les contamos que se pueden comunicar con nosotros al 471-168 o al 1550-5221 escucharnos por internet en radiotinku.blogspot.com o descargarse en el celular aplicación Latinku y tener a mano el Toda nuestra programación Y ya tenemos la, Nuestra primera entrevista Vamos a hablar con Jorge Nahuel Que es dirigente de la Confederación Mapuche En Neuquén ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo andas Hola eh, Bye bye compañero Buenas noches, ustedes me escuchan bien Yo lo escucho bastante bajo ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto. Perfecto, Perfecto Buenas noches ah, pelo, entonces, Muchísimas gracias por la comunicación no, Gracias a vos por el contacto En principio queríamos hablar con vos Para ver cómo está el tema allá en, en Vaca Muerta eh, Con el tema Por ejemplo de la, de la comunidad De Campo Maribé De la de Huicaleo Que está ahí cerca de Vaca Muerta Claro que sí, más que cerca Están en plena Vaca Muerta, recuerden esa formación que se descubrió atraviesa dos ters dos tercios de la provincia y atraviesa 30 territorios comunitarios que de la noche a la mañana este se enteraron que eran este tenían esa bendición o maldición de que pertenecían a la Llegó la noticia que el 18 de septiembre llegó la gendarmería a Vaca Muerta. ¿Qué tal? Pensaba, ¿no? Te, te escuchaba Jorge mientras... A, eh, ahora mientras hablamos, ¿no? Eh, de del, co, cómo, cómo nos cuesta que lleguen noticias de Vaca Muerta y de todo ese lado. En mayo, de hecho, hubo muchos incendios. Estuvo 10 días, un incendio muy grande. Y que no, no salían los medios sobre esa noticia. Eh, o sea que a ellos viene viene bien, ¿no? también se habla por ejemplo eso que dice como que va a traer la felicidad este vaca muerta de que a cada rato por ejemplo eh, pasan suspensiones también ahí no de que no está trabajando toda la gente que se supone que tendría que estar trabajando Si cambiara el gobierno, ¿ustedes ven? ¿Seguiría en Vaca Muerta? Todo, ¿ustedes, ¿Cuál es la perspectiva? ¿Que se vea todo igual o habría un cambio en cómo se manejan las cosas en Vaca Muerta? para el planeta o sea lamentablemente parece que eh, a, a esta altura no importa cuidar la naturaleza que es como una una de las cosas más grosas ¿no? que que defienden los pueblos originarios y, y parece que fueran los únicos a, a quienes les importan estas cuestiones que son tan importantes para todos los habitantes del país. Es como loco, eh, bueno, eh, que siempre prevalezca este negocio que por decisión política termina acabando con nuestra fuente de vida, ¿no?, Eh, ¿Están pensando cómo, cómo seguir esto en, ante un cambio de gobierno, eh, que por ahí la distribución sí obviamente va a ser distinta, pero por ahí la base va a seguir siendo la misma, cómo pelear, cómo seguir en la lucha? saco un poco del tema porque a mí me queda una duda allá por mediados de junio el Poder Judicial anula una absolución a miembros del del LOF Campo Maripé Mar Maripé, perdón ¿Cómo, ¿cómo está ese tema hoy? Suprema es quien tiene que dictaminar ahora si el fallo sirve o, o se empieza de nuevo el juicio el fallo juicio? fue bien realizado si ¿sí tiene que volver todo para atrás y hacer un nuevo juicio bien bien bueno te agradecemos la, eh, todo lo que nos estás contando Jorge, querés agregar algo más algo que acá no nos llegue de las noticias de que de lo poco que nos llega no but okay. visto eso del escape de gas eso es hoy y todavía no se puede controlar ¿Se hace responsable? ¿Alguien dice algo? Jorge Nahuel, dirigente de la Confederación Mapuche te agradecemos no solo la comunicación sino la lucha que están sosteniendo eh, bueno por el bien del país y del planeta eh, me parece que seguir luchando es la única manera de que nos escuchen, seguir gritando eh, tenés Este espacio disponible para cuando quieras comunicar lo que sea que esté pasando, que no tenga difusión en los medios masivos. Eh, así que bueno, esperamos comunicarnos con vos pronto. Un, un abrazo hasta pronto un día un día por Radio Tinku 107.9 en Mina Clavero QFM Tinku miércoles 21 24 el guagua de troilo no quiere arrancar falta en truco chiste nacional estamos en venac capital mayoral Y pagas el vale un día después Qué haces Qué haces cuando me ves Pues cuando Vine por penal Vi a la llapita Porron en Paloma Cruzando la vía Pa' poderla passar Que ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? que ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad.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 Cuando la mentira al la... Esa llamada Al servicio internacional Mala señal Cruza las piernas Y habrá alguien Que la espera Ojalá que no le diga que yo la hice llorar. Échale la culpa a la cebolla o al servicio internacional. Fui.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 Seguimos haciendo un día un programa radial con ideologías por Radio Tinku 107.9. Recordamos nuestras vías de comunicación que son el 471-168 o el 1550-52-21. Si no estás en el valle el prefijo es 3544 y nos puedes escuchar por internet en radiotinku.blogspot.com. Bueno, Vero, claro, ¿eh? eh, las vicisitudes de la maternidad, ¿no? bueno, si se puede decir la, las maternidades y las interpretaciones que de eso hacemos según pertenezcamos a determinado estrato social, según nuestro color de piel, según nuestra raza, ¿no? Eh, cómo a veces por incomprensión de, de otra forma de, de maternar eh, nos condenan eh, injustamente. no Estamos hablando del caso de Miriam Bogado que por mala madre indígena y pobre está detenida Y acusada de matar a su hija de cuatro meses sí para vamos a leer una nota de la revista cítrica eh, que aclara cuenta muy bien lo que ha pasado con esta chica que bueno entre... le íbamos a entrevistar al abogado y como os explicamos tuvo un problemita que está internada ¿no? así que como vos anunciabas bueno la nota en el, en el título de la nota expresa por ser mujer pobre e indígena Miriam Bogado tiene 19 años, pertenece a la comunidad miaba Guaraní y representa todos los extremos de vulnerabilidad que existen en la provincia de Misiones. Fue madre por primera vez a los 15 años y vive en contexto de extrema pobreza. Su beba nació enferma, con muy pocas probabilidades de sobrevivir, y falleció a los cuatro meses de vida. Ahora la justicia acusa a Miriam de haberla asesinado. Roxana Rivas, abogada de la joven e integrante de la Mesa por la absolución de Miriam Bogado, cuenta. La bebita nació con problemas auditivos y e neurológicos. No tenía reflejo de succión. La alimentaban con sonda y le dieron el primer alta después de 45 días de estar internada. Tenía muy pocas chances de sobrevivir. Ni siquiera mamaba. Después de haber entrenado a Miriam y al papá de la beba para que la alimentaran por sonda, del hospital los mandaron de vuelta a su comunidad. ...a la pobreza más extrema... ...ni siquiera hay agua potable... ...la beba no se alimentaba y había perdido mucho peso... ...dice la abogada... ...cuando la mamá nota eso... ...le pide a su cuñado que la lleve al centro médico... ...pero no pueden ir porque no tenían nafta para la moto... ...esa noche la beba murió... ...el cuñado de Miriam era la autoridad... ...de la posibilidad presente en ese momento... ...la mamá le entregó el cuerpo de la beba... ...porque su marido no estaba para que haga los rituales mortuorios de su cultura la justicia acusa a Miriam de haberla asesinado e interpreta que la abandonó lo que hizo es parte de un ritual de la cultura guaraní, explica Rivas la acusación judicial se basa en la hipótesis de que la madre violentamente mató a su hija no hay explicación ni pruebas para implicarle en esa muerte pero igual fue detenida por la policía, dice la abogada Miriam habla muy poco español y en la provincia no hay traductores oficiales para los casos en los que están implicadas personas de las comunidades, comunidades originarias. Para imputarla, la justicia tomó testimonios de personas de la comunidad que tampoco hablan bien español, sin la presencia de un intérprete. ¿Cómo saber si las personas que dieron sus versiones de los hechos entendieron lo que le preguntaba la policía, siempre tan hostil con los pueblos originarios? El padre de la beba está libre Luego de permanecer unos días demorado La única señalada es Miriam Porque fue la última que vio a su hija con vida Y también por ser mujer, pobre e indígena Contra el poder En cualquier forma que se dé contra la fuerza sin mal uso de la fe el poder nacen contra el amor y el placer enfrentando el bienestar y la herida. contra el poder que no distingue entre morir y crecer contra el poder que compra y vende la vida contra el poder que hace del padre ostentador del todo contra el poder que nos obliga a engañar contra el poder que hace a los hijos reinventar. el poder contra el poder de los que piensan ganando contra el poder ...que debilita y nada que solo quita... ...y deshace lo que está... ...contra el poder... Bueno, seguimos acá en Un Día Programa con Ideologías... ...y ya estamos en comunicación con Silvia Valerga... ...que es pediatra de la Fundación UNMEP... Este, ...ustedes saben que hace poco estuvo ella... Eh, eh, ...promocionando todo esto que es Operación Milagro... ...el programa Yo Sí Puedo... ...pero bueno, mejor que nos explique ella bien... Eh, ...de qué trata esto y cómo se ha desarrollado... ...¿qué tal Silvia?... Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, bueno, quiero aclarar que yo soy periodista, eh, no soy pediatra. Ah, perdón, él, él no entendía la letra. <risa> perdón, sí. Eh, soy vocera de la, de la Fundación Un Mundo Mejor Es Posible, de las misiones cubanas, y acompañé a la hija del che, Eh, él, que es la médica pediatra Aleida Guevara March que vino de Cuba para para una brigada en, tras la sierra y para eh, un, un acto eh, muy conmemorativo, muy importante que se hizo para inaugurar las nuevas instalaciones del centro oftalmológico que lleva el nombre del chile y que está en Córdoba mm. Bueno, pues eh, Eh, si quieren les cuento la experiencia a la viene todos los años a ganar argentina eh, esta es la sexta brigada que hizo eh, eh, viene con los con los médicos este, que estudiaron en Cuba, pero que son argentinos y trabajan en argentina y, y los reúne ...y van a hacer lo que se hace en Cuba... ...la medicina como, tal cual se hace ...que es una pesquisa casa por casa... ...para eh, prevenir todas las enfermedades... ...esa es la forma de trabajar de los cubanos... ...y ellos le han inculcado a sus alumnos de esa manera... ...por lo tanto, este, una vez por año se reúnen... ...y hacen esto en distintas partes de, de nuestro país... Eh, en esta oportunidad fue en Traslasierra... Y, y bueno, eh, atendieron a 394 personas, eh, recorrieron los parajes de, de, de la Concepción, la Cortada, Quebraditos, el Quemado, las Varillas, los Cerrillos y San Martín. Bien. Ustedes están por ahí, eh, en Mina Clavero. Claro, nosotros estamos en Mina Clavero. Sí. Sí, sí, y, este, y, y bueno, yo los acompañé, así que he podido conocer todos esos lugares, a pesar de que soy cordobesa, no los conocía, oh, hasta que la clave había llegado. Y, eh, eh, bueno, también se trabajó con el tema de la alfabetización, porque a medida que se va intervistando a las personas eh, que vienen a ser atendidos, eh... eh, eh, eh les pregunta por su estado de alfabetización y si necesitan ser alfabetizados, se nos incorpora un programa que se realiza en los lugares donde viven, que es, este, se llama Yo Si sí Puedo, y en 60 clases las personas con un mecanismo, un, un sistema muy avanzado, revolucionario, que es este, eh, con videos y, y con mucha... Um, Este, muy buena didáctica porque es entretenido, divertido aprende a leer y escribir y aprenden los números en 60 clases oh, mí, bueno, todo eso este, eso fue parte de la brigada sí. eh, eh, después en eh, la inauguración de la de las instalaciones del, del centro talmológico que funciona desde el 2012 y y lleva adelante la operación Milagro, que es la operación de cataratas. Eh, uh -huh. Allí se van a operar los pacientes que vieron en Traslasierra que necesitaban ser operados. Los van a llevar allá y los van a operar. Eh, este hospital eh, fue donado por Cuba y, eh, bueno, montado gracias. Este es un edificio muy lindo que ahora tiene una segunda y tercera planta. Uh -huh. eh, Trabajó muchas personas muchos compañeros ha habido un trabajo voluntario extraordinario eh, y por supuesto con la ayuda de Cuba eh, allí eh, se opera de cataratas como les dije ya el programa ya lleva operado 50.000 argentinos desde el 2004 pero desde el 2012 tienen su, su edificio claro eh eh la inauguración de las instalaciones vino el embajador de Cuba eh, Estuvieron presentes todos los que trabajaron en la construcción Sí, fue un acto muy lindo Al a llevar a la hija, cortó la cinta Y bueno, fueron un, este, una noche de festejos y alegría claro. Silvia, eh, ¿qué, ¿qué tal Gonzalo te saluda? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás Gonzalo? Ya te quería consultar con el tema de la organización con la fundación, ¿cómo es para que vayan a distintos pueblos? Si tiene Ustedes llegan a convenios con, con las municipalidades, con la ¿cómo es para poder eh, distribuir esta, este tema de salud que ustedes hacen? Ya, este, la fundación hace acuerdos con, con los distintos municipios y Eh, de esa manera pueden trasladar el municipio a los pacientes hasta Córdoba. Allá en Córdoba ya, ya con esta última obra eh, tienen la, lo, las habitaciones para el alojamiento. Les de comer, los alojas mientras eh, dura el posoperatorio. Pero pero lo hacen con los municipios. Eh, así que bueno, allá en Villa Dolores tienen como para Este, consultar porque ha quedado sentada la base de un, de, de, de un acuerdo ¿no? claro. Silvia, y yo te quería preguntar esto que es re esto que hablás de la alfabetización eh, ¿estos programas quedan con alguna continuidad en la, en la zona? Sí eh, eh, mira en eh, eh, la medida que se necesitan eh, se acercan Eh, lo, la alfabetización se da no con docentes sino con cualquiera alfabetizado un vecino, eh, cualquiera que se aprendió a leer y escribir puede ayudar al otro, al otro vecino al otro compañero al otro amigo eh, porque es muy fácil con, eh, lo hacen con la supervisión de los alfabetizador que van desde Córdoba, por supuesto. Una vez por llevan la, la, los videos, le supervisan el trabajo, pero esos diarios, eh, tres veces por semana, son clases, y bueno, ya en esta brigada ha servido para, para aceptar las bases de, de, de, de esa región, de esa, de esa zona de Córdoba eh, eh, que lo necesita. Claro, ¿y cuando han venido en otras ocasiones? Por ejemplo, ¿hay este programa ya está funcionando en otros lados? Queda una continuidad sí. de ese trabajo. Sí, bueno, la Argentina, la Argentina tiene 30.000 alfabetizados con este programa. Ajá. Y, y cuando viene En el mundo, en sí. el mundo se, se está haciendo este programa, en todo el mundo, en, en idioma, hasta en China. Claro. Claro, me interesa el tema de la continuidad, ¿no? de que Porque no tener que esperar que vengan de Cuba si se prepara gente para que se siga haciendo hasta otro viaje de ellos. No, no, porque los, los capacitadores y los coordinadores viven en el, en el en lugar. Córdoba. Bien, bien. Eso, eso, no, son, no vienen de Cuba. Son las misiones que están permanentemente. Se va reemplazando cada dos años, vienen otros, pero ellos viven en Córdoba. Bien, no bien. solamente en Córdoba. En en distintas regiones en la Argentina. Hay en Corrientes, hay en Ushuaia. Ah, bien, ahí me queda claro. Y te encontrás, por ejemplo, decías que no conocías esta parte de Córdoba. Eh, eh, uno a veces cree que todavía, eh, que son poco las comunidades, se imagina que son comunidades muy aisladas, donde todavía puede haber gente... Eh, que, que, que no sepa escribir y leer ¿es mucha la cantidad que hay eh, de personas en esa condición? Bueno, mirá eh, de los 300 pacientes que fueron 394 eh, eh. pacientes que fueron atendidos se encontraron 12 personas que pidieron ser alfabetizadas bueno, no sabemos si todos están en la misma situación, ¿cuántos hay en, en esa situación? Pero 12 aceptaron el programa. Claro. claro. Ya con 12 personas que puedan aprender a leer y inscribir, uno se puede sentir mucho mejor, ¿no? Claro, sí, seguro. seguro. Eh, Silvia, por mi parte, la última. Con respecto a lo que es la salud en Cuba y la salud acá en, en Argentina, si, si ves alguna diferencia muy... Abismal, eh, abismal sí. sí, sí, es Abismal Lamentablemente <coughs> para nosotros eh, eh, Ellos tienen un sistema de salud eh, que, que va de, a lo largo de todo el país Y que no no, no, no no están en peor situación Los que viven en el campo, al contrario En el campo están mejor atendidos, capaz Eh... Eh, el, el sistema de salud funciona en, todo, en todos los rincones de Cuba porque por ejemplo una escuela una escuela tiene muchísimo porque las escuelas son enormes pero tienen un, una especie de dispensario dentro de la escuela para niños los pediatras trabajan en la escuela claro entonces el chico va a la mañana a la escuela los padres se van a trabajar y cuando vuelven a buscarlo capaz que si tuvo un problema la, la maestra lo detectó la periódica lo atendió le sacaron la radiografía volvió, ya tiene el remedio, todo Uy. y nosotros estamos muy... si <risa> <risa> <Sí>, estamos... <risa> sí, la verdad que te cae un lagrimón escucharlo estamos muy lejos de llegar algún día un poquito a algo de eso y bueno, ojalá pudiéramos pero bueno, depende de las decisiones de los gobiernos eso se puede hacer no es que se lo no Cuba que son mucho más pobres que el de Argentina en, en recursos bueno. a eso, a... lo único que tenía azúcar y arroz bueno. no es, tiene es... petróleo, no tiene nada es, sin embargo es, es, es voluntad política de claro sí, sí. Son, son pobres Pero tienen una, una capacidad de trabajo Para lo que han destinado Que es la educación y la salud Impresionante Sí, además están amalgamados no Porque es como una cosa Absolutamente ligada con la otra eh, Pensaba uh -huh. en, en, en ciertas discusiones Que hubo en relación a la atención gratuita en salud a personas extranjeras, ¿no? Incluso de países limítrofes. Sí, sí. Y bueno, qué diferencia tremenda. Eh, bueno, con hay toda diferencia. Claro, con es, estos principios... Eh, Internacionalistas. Claro, porque ¿no? Porque es internacionalista, por eso se hizo acá. Claro. Se muestra y, y, y ha sido capaz de, de, de ser un país pobre de darles de, de educas, eh, la carrera de medicina a 800 argentinos hmm. sí, sí como estos principios no que se sostienen en relación a la gratuidad que se basa en que la vida no tiene precio eh, la cuestión de que sea personalizada la atención, que sea integral y que no discrimine raza ni nacionalidad no tomar la cuestión de la patria como como a toda la humanidad, y lo preventivo con la educación, ¿no? que me, me parece, bueno, sumamente inteligente eh, como mirada, eh, unir la salud con la educación y dar recursos a los habitantes para que puedan detectar problemas y poder pedir ayuda, ¿no? Es como me parece bueno, que... Bueno, por ejemplo, eh, yo les quiero contar con esto que vos me estás diciendo eh, viene a raíz de que eh, Aleida estuvo invitada um, a, a un acto Ay. de Córdoba sí. hay gente, personas con problemas de infecciones sí. enfermedades infecciosas eh, de, de, de SIDA y, y eh, como es este, las enfermedades de los pulmones bueno de, eh, allí se está dando el programa Yo Si sí Puedo por iniciativa de, de nuestra fundación pero también Eh, del, del hospital porque el director del hospital quiso hacerlo, mm. esto depende de las autoridades que quieran incorporar el programa ellos abrieron la puerta y le dijeron mira, realmente nos viene muy bien, porque nosotros tenemos el, el, el, los enfermos infecciosos la mayoría vienen de sectores muy pobres y hay analfabetos y no pueden recordar, no, no tienen un papel, en el papel dicen ¿Cuándo va a ser el, el próximo turno? No lo leen, lo pierden, eh, eh, no toman los remedios como corresponde, porque las indicaciones no las pueden leer. Son personas que están totalmente indefensas hmm. ante el tratamiento, no lo pueden cumplir. Entonces nosotros es lo que queremos es que eh, eh, cuando vienen acá, que se queden, y les vamos a dar el programa. Entonces, así, con los capacitadores, que fueron al hospital y trabajaron, y bueno, se han recibido, eh, han egresado eh, una, un número importante, O se ha quedado demostrado de que, que hay una cuestión de voluntad y no y no de recursos económicos cuando se quieren hacer las cosas. Sí. sí porque todo esto se hace con muy poco dinero, ¿eh? sí, uh -huh. claro. Recordemos a los sí. oyentes que estamos hablando con Silvia Valerga, que es la encargada de prensa de la fundación que lidera que lidera Leida Guevara. Eh... Bueno, a mí me hubiese gustado que, que hablar a Leira, pero a <risa> está en Cuba Sí, claro A Leira es una embajadora itinerante de, de, la, de, de, de Cuba y viaja por todo el mundo Posiblemente no está en Cuba ahora, a lo mejor está en otro país que haya sido invitada Y, y bueno, no puede hablar por teléfono con, con los medios ella donde está, porque imagínense que es una persona muy requerida eh, por todos claro, claro. Eh, entonces bueno yo, yo me ofrecía hablar ella, por ella por, por, por la fundación eh, para que ustedes conozcan eh, de qué se trata, porque esto es importante saber que, que a la idea bueno, una itinerante una mensajera eh, ella dice que es hija del che por un accidente biológico sí. <risa> pero que lo importante es eh, llevar eh, el mensaje y la, las convicciones nos sí. eh, tiene, tiene muy fuerte las convicciones de su padre sí. Sí. Sí, ella es médica Sí, yo te quería consultar la última, última, ahora sí <risa> Siempre la última No la soltaban nunca eh, Si ¿sí, ¿sí ha habido algún tipo de inconvenientes con este gobierno actual Y la fundación O se pudieron llevar las cosas normalmente No, no ha habido En realidad desde que está este gobierno no hacemos mucha prensa yeah. Porque eh, antes Eh, con el anterior gobierno Estaba la Radio Nacional Estaba la Televisión Pública Estaban algunos canales Que, que nos recibían Y, y querían eh, eh, Hacerle notas a Leira Pero bueno eh, En Córdoba La Radio Nacional la, eh, la Televisión Todo está en manos De, de este gobierno ¿no? claro. Bueno Silvia sí, Así que eh, sí modo que, que no ha sido pro, posible hacer notas. Y bueno, preferimos trabajar sin, en silencio y no molestarnos mutuamente. Está bien, pero bueno, para menos mal que existimos las radios comunitarias porque es importante. Eh, Silvia, realmente nos has transmitido muy bien todo, el, teníamos un desconocimiento de, de las cosas de la fundación, de un par de cosas, así que la verdad que lo has transmitido muy bien, nos ha quedado bastante claro de qué va la fundación, lo que están haciendo, así que eternamente agradecido por también el trabajo tuyo que estás haciendo. Sí, sí, yo les quiero eh, contarles que el hospital del centro oftalmológico doctor Ernesto Che Gamara, está en la ciudad de Córdoba en el barrio San Martín en la calle Tomás Guido 757 eh, y, eh, eh, allí funciona la fundación Un Mundo Mejor es Posible de las misiones cubanas eh, que allí salen también el programa de alfabetización mm. 50.000 operados de cataratas y eh, 30.000 más más este, son el número es redondo lo digo, eh, de alfabetizados bueno, y sí. en Córdoba tiene la suerte de tener todo la sede central porque lo hicieron en homenaje al lugar donde vivió la mayor parte de su vida en Argentina eh estudió la primaria y la secundaria en Córdoba. Claro, Son unos privilegiados. Eh, Silvia, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguramente te vamos a seguir molestando porque el tema bueno, pasa. amerita que lo sigamos tocando. Te agradecemos te Bueno, no me contesta al contrario. <ríe> bueno, entonces te vamos a seguir llamando. Muchísimas gracias, Silvia. Bueno, un, un abrazo para todos. Gracias. <ríe> para vos. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Hay gente que con solo decir una palabra, enciende la ilusión y los rosales. Que con solo sonreír entre los ojos, nos invita a viajar por otras zonas. Nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano, rompe la soledad. de la mesa, sirve el luchero, coloca las jornadas que con solo empuñar una guitarra haces una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada y uno se va de novio con la vida desterrando una muerte solitaria pues sabe que a la vuelta de la esquina Hay gente que es así tan desecho Aprendimos a quererte de esta histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. yo soy fuerte sobre historia dispara cuando todo santa clara se despierta para verte y aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante que vara. I escrivant la brisa, con soles de primavera, para plantar la bandera. La luz de tu sonrisa Y aquí Se queda la clara La entrañable Transparencia De tu Querida presencia Comandante que conduce a tu empresa donde espera tu firmeza de tu brazo libertario y aquí se queda en la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante llegue más Seguiremos adelante Como junto aquí seguimos Y con Fidel te decimos Hasta siempre comandante que aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Y aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara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 más radial con ideologías. Cochero, ¿cuánto me cobra? ¿Para llevarme hasta la casa? Cochero, ¿cuánto me cobra? Llevarme hasta la casa De mi comadre Paulina Que vive en la vereda alta No piensen Seguimos no Seguimos a Radio 507.9 Este es un día prueba radiada con ideologías 22.34 de la noche Una hermosa noche, ¿no? Hermosísima noche Y nuestro, ya estamos con nuestra siguiente comunicación no En este momento vamos a entrevistar a Lucas Escabino Porque mañana es la eh, eh, Inauguración va a decir el, el estreno sí De eh, la peli eh, Quien mató, mató a mi hermano no el Por el caso de Luciano Arruga ¿Qué tal Lucas? Hola buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Fue un día largo de entrevistas hoy <risa> No me imaginamos <risa> No, decía, bueno Lo vamos a alcanzar Aunque sea esto de la previa Debe ser bastante agotador ¿No? Sí, sí porque somos pocos los que estamos Haciendo la, la, la prensa y, y en todo caso también eh, Se junta mucho En el momento del estreno La expectativa ¿no? de, de, de muchos medios Más que nada los medios alternativos ¿no? Los que tienen radio así como las ustedes que, que tienen un alcance Muy concreto su usuaria de influencia claro. y entonces y entonces eh, bueno hay que atender a todos porque también es nuestra intención que pues, se funde la mayor en la mayor cantidad de personas posibles claro. lucas ¿qué, qué tal buenas noches eh, bueno, en, en este documental ¿qué, qué, ¿qué es lo que podemos ver observar qué dirección tiene bueno Está, la película está centrada en la, en la figura de Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga y de un grupo de familiares y amigos de Luciano que lo buscan desde el momento de su desaparición el 31 de enero del 2009 hasta que logran dar con sus restos enterrados como NN en el cementerio municipal de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de La Chacarita. En ese en esos cinco años y ocho meses uno puede observar eh, muchas cosas ¿no? pero las más terribles o las más este, aberrantes se refieren a, al hecho de incluso ocultar eh, el cuerpo eh, se refieren al al hecho de que la causa judicial durante muchos años estuvo como caratulada como averiguación de paradero, como si Luciano se hubiese ido por su propia voluntad y nadie hubiese sabido exactamente dónde estaba y por eso lo buscaban. Se, después el, el, la, después con la labor de, de los familiares y amigos logran que la causa se despegue sea caratulada como desaparición forzada, ¿no? Entonces ahí se vuelve un crimen de lesa humanidad y entonces empiezan a, a tomarse un poco más en serio el reclamo. Y en esa y en esa búsqueda y en esa lucha logran, en la película se logra ver que hacen varias cosas. Hacen eh, un trabajo muy exhaustivo en relación a, a poder... Eh, Lograr que el destacamento policial donde lo secuestraron y donde lo torturaron a Luciano se pueda convertir, por ejemplo, en un espacio para la memoria y para su recuerdo. Y también en ese espacio actualmente, de hecho, hay muchas actividades relacionadas a la cultura y relacionadas al, a la formación de chicos del mismo barrio de Luciano Urbía. Entonces hay toda una resignificación de ese espacio muy interesante que se puede ver en la película. Y, y la verdad es un, es, es un trabajo muy muy exhaustivo y que abarca muchos años porque si bien nosotros empezamos a trabajar con el grupo de familiares a partir de marzo del 2014 ellos ya venían registrando audiovisualmente sus actividades y sus este trabajos sus movimiento digamos en cuanto al reclamo y eh, entonces eso se vuelve un archivo muy interesante el trabajo después de manera audiovisual, uh -huh. de manera cinematográfica. Claro. La peli va a tener mañana su estreno comercial. Eh, sí. Y, sí. Y después va a haber alguna otra posibilidad de verla. Por ejemplo, nosotros estamos acá en el Valle de Tras la Sierra. Uh -huh. Ajá. Saber... Bueno, eso depende, uh -huh. depende mucho de, de lo que nosotros podamos hacer moviéndonos de manera... Este, muy autogestiva en, en el hecho de poder llevar la película a distintos lugares, eh, a escuelas, a organizaciones barriales, a sindicatos, a secundarios, a universidades. O sea, la idea es una vez que agote, digamos, su circuito de exhibición eh, comercial, poder hacer todo este trabajo medio de hormiga, ¿no? Donde uno sí. va de a poquito llevando y buscando el público. Bien, bien. Pero sí, puede ser, podemos llevarla bueno, sí, eh, eh, el, Si podemos arreglar y, y podemos hacer algún evento Entrar en la sierra, podemos llevarla tranquilamente Para mostrarla Perfecto, mira vos sabés que te cuento Que nosotros estamos ahora y Este martes iniciamos un ciclo En donde estamos pasando este programa Un día, junto a la biblioteca El Manantial eh, uh -huh. Todos somos López va, Vamos a pasar todos Son mis hijos, de Madre de Plaza de Mayo Y el Camino de Santiago así que por ahí, claro. para más adelante podemos ver cómo, cómo nos organizamos sí, estaría buenísimo porque digamos ese, enmarcar así el, la proyección dentro de un ciclo en donde en realidad la temática esté desarrollada desde distintas miradas también es muy enriquecedor y, y quien lo pueda ver digamos pues tener una, una visión bastante más amplia de lo que es la problemática de la desaparición forzada ¿no? con una mirada histórica que recorre la dictadura hasta la actualidad pero también siendo conscientes de que es una problemática muy actual que sufren muchos de los pibes en los barrios bajos, en los barrios humildes en donde hay poca poca llegada, poca protección del Estado, digamos, ¿no? Claro. Sí, eso es lo interesante, que lo vean los... Aparte los jóvenes, como bien remarcas, es interesante poder llevarle este estos trabajos a gente que que a lo mejor no uh, tiene la idea del desaparecido de hace 40 años y algo que sigue sucediendo el día de hoy exacto sí sí sí la de la problemática de los derechos humanos y las desapariciones forzadas digamos no es una problemática solamente circunscrita a la dictadura militar hace 40 años digamos es una problemática que ha continuado durante la democracia y es una gran deuda de la democracia poder intentar resolver esto de una manera en donde los derechos humanos se respeten de todos aquellos que están involucrados en, en nuestro pueblo no desde los actores más relacionados a la, a la política, pero también a, a la población en general, digamos, a las poblaciones de los barrios más humildes, en donde haya una forma de contener y proteger, digamos, a, a aquellos jóvenes que no tienen este oportunidades incluso eh, de inserción laboral, y en donde, por ejemplo, en el caso de Luciano su oposición a robar para la policía aquí en el conurbano bonaerense lo llevó a todo un proceso de hostigamiento y que derivó en su desaparición forzada el 31 de enero del 2009 claro, exactamente si, ¿Sí sí, mirando, perdón Vero, eh, esto que decías eh, Lucas en relación a lo que es la línea del tiempo no que pasó el tiempo pero quedó este modo de funcionar Eh, como a nivel estructural en lo que es la estructura la institución policial y Ajá. la cuestión del Estado tapando y apañando en cierta manera eh, bueno este tipo de funcionamiento y por otro lado también como una herencia el, la cuestión del silencio y del miedo de la población ¿no? de, también por falta de recursos por falta de escucha Como que, bueno, creo que es bastante siniestro el tema si lo miramos así con esta perspectiva sobre la línea del tiempo en la que pareciera ser que muchas cosas cambiaron y, y no es así. Y claro, porque esas prácticas que se entienden y que se, se implementaron en la dictadura con objetivo de eliminar a opositores políticos se han refinado, se han perfeccionado no las Fuerzas Armadas en un punto... Este, es, en ese momento oficiaban como de, de de órgano represivo que a la vez infundía miedo y terror a la población para, para que quedara quieta, inactiva, para que no ofreciera resistencia mm. y ahora eso en todo caso, es, esa misma práctica la ejercen las, las policías locales o la ejercen otros órganos represivos del Estado que terminan este, trabajando esa misma lógica hacia los sectores más humildes inicialmente, pues son los más vulnerables porque son los que no se pliegan a esta política tan perversa de reclitar pibes para, sa para salir a robar a los barrios, ¿no? Para después hacer estadísticas de de, de control sobre el delito, ¿no? Esquivocadamente uno piensa que a mayor, eh, mayor policía o mayor presencia policial en las calles eh, hay menor delito y en realidad este problema es mucho más complejo bueno eh, recordamos que estamos hablando con Lucas Scavino que es codirector junto con Ana Fraile es tu... Sí, Ana Fraile es mi socia y codirectora de la película bien, eh, bueno de eh, el documental ¿Quién mató a mi hermano? sobre la desaparición de Luciano Arruga esperamos que en algún momento este documental llegue al Valle detrás de tras la Sierra. Eh, te agradecemos mucho la comunicación a pesar del cansancio y también te, agradece, te, agrade, te agradecemos tu trabajo, ¿no? Porque, bueno, la difusión y, y, y esta mirada tan humana de este tema creo que es lo que nos hace estar más cerca. Bueno, muchas gracias por, por la oportunidad de, de hablar de, sobre nuestro trabajo, de la, la difusión que puedan darle a la, a la noticia del estreno. Y bueno, quedemos en contacto para organizar esto que es muy interesante, el hecho de poder mostrar y armar ciclo sobre derechos humanos o sobre la problemática de la desaparición forzada, con una perspectiva histórica, pero anclada bastante en el presente, ¿no? Que es lo importante, pensar siempre... Recordar y, y, y hacer memoria es importante Pero en función de poder contrastar como con nuestro presente ¿no? No, no, no pensarlo con esa lógica del museo lejano y el, y, y lejos en el tiempo sino... sí. eh, En el presente Claro, vamos a recordar igual para la gente que nos escucha desde Córdoba Capital Que mañana el estreno es en el Showcase allá en Córdoba, ¿no? en Córdoba Capital en Ciudad Capital, sí Exactamente Bueno, Lucas, te agradecemos tu tiempo Que descanses porque mañana te... Si hoy día fue pesado, mañana va a ser peor Bueno, porque no mañana es el estrés <risa> Claro, por eso. Mañana va a ser lleno de más de emociones todavía Seguramente emociones, vamos a estar sí, bueno. <risa> Vamos a estar en bueno. contacto Para ese ciclo que va... es interesante Que nuestros jóvenes lo vean Perfecto Bueno, entonces no tenemos el documental Pero vamos a cerrar la nota Escuchando el tráiler De quién mató a mi hermano Gracias, Lucas, un abrazo Un abrazo Hasta luego un, abrazo. Un, día, un día Por Radio Tinku 107.9 Lo que pasó con Luciano Se lo llevan policía del destacamento De Lomas del Mirador Lo golpean salvajemente Posteriormente, no desaparecen. Yo hablé con los policías cuando fui a buscar respuestas. Yo recuerdo que me contestaron, cómo me contestaron. No creemos que esto quede un crimen más en la política. Los vecinos no están contentos con esta actividad. ¡Este es un barrio residencial que nosotros tenemos que tener paz! ¿Te vamos a tener cuidado con lo que decimos. no hay posibilidad de a la familia Ruga garantizarle la seguridad, respondan que no existe la posibilidad de garantizar la seguridad. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Por qué viniste a Ginebra? Venimos y dejamos asentado que estos hechos ocurren y tratamos de que en algún momento eh, algo pase. Porque la otra cosa que se puede hacer es cuando venga Argentina acá que, ...que explique qué pasó. ¿Nora Cortiñas está por ahí? Hay que seguir denunciando. Todos se prestan a matar, a torturar y a desaparecer gente. No. Un día Hoy se respira viento sur Se que nace del frío Horno de barro calienta el sol De los lugares perdidos Vuelve la calma de tu voz En la corriente del río Manto de cielo sobre el tendal De tu nombre y el mío Campo de colores se cubre tu luz Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur Moja la nueva cosecha que vendrá El camino Manto de cielo Sobre el tendal Deja tu nombre y el mío Hoy se respira Viento azul Ese que nace del frío Horno de barro Calienta el sol De los lugares perdidos Mi campo de colores Se cubre en tu luz Deja la lluvia caer Griega los suelos del sur, moja la nueva cosecha que vendrá. Sobre el Tendal, deje tu nombre y el mío. Campo de colores se cubre en tu luz. Deja la lluvia caer, riega los suelos del sur. Moja la nueva cosecha que... 107.9 Un día, un día. Entrevistas, información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos, dos miércoles de 21 a 24 por Latigo, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. su sexta temporada y en la tinku. Esta canción que viene ahora... Va dedicado a todos esos gobernantes que se roban todo y se cagan de risa del pueblo. Y por otro lado, a todos aquellos músicos que agarran plata del Estado inflan números a los pagos y también salen a decir pavadas en función de lo que le dicen esos gobernantes. Para todos aquellos, les mandamos un abrazo federal y que nos chupen un poquito la verdad. ¿Verdad? No, no, ¿Estás escuchando Radio Tinku? Coplita, sencilla, dentro el pecho me despierta. No ha de rebrotar la planta si la cortan de raíz. Sin memoria y sin justicia se ha de secar un país. ante abuelas ante antemadres, heroínas de la historia, esta copla se arrodilla honrando lucha y memoria. Coplitas para lo justo, ecuménico ideal, que nadie es más que nadie Que para todos igual Difícil andar estos tiempos Traer un hijo a la tierra Más de amor puro un segundo Vale más que cualquier guerra Cuando no tengas certezas Asomate al firmamento Y verás lo que perdura Lo demás es polvo al viento Solo volviendo a la tierra Haciendo mi comunidad ha de reencontrar el hombre su perdida humanidad. Radio Tinku 107.9 Una veinticuatro. Hacer. Favor. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer, cuando hay música yo puedo, tengo todo el derecho Tenemos invitados Portate por bien, por favor Bueno, está bien, para, para que me, me peguen el listón, ya está, yo me bajé, me puse de vuelta los zapatos este, porque Menos mal que tenemos música, o sea que menos me puedo volver mal. a subir a la mesa Tenemos música, tenemos poesía ¿Qué, ¿Quieres leer algo? ¿A vos te gustó un poema? Me gustan los libros ¿Es ese es el de un día Como oh. la persona que le que, que escribe esto, ¿no? Que le gustan un montón de cosas Le gusta lo espontáneo, los actos y sus consecuencias El día, la noche, el sol, la luna en todas sus fases Los colores, las flores, el pasto, las montañas, el agua La chocolatada, el mate amargo, entre otras cosas Ay, no te autocensures es lo peor que hay la autocensura. ¿Qué más le gusta? Le gusta la marihuana y las estrellas. ¿Por qué no dijiste las estrellas? <risa> <risa> claro. ¿Qué es que tenemos contra las estrellas? Bueno, menos mal eh, que se terminó el vino. Eh, porque estamos con Ignacio Tomás y Pablo Gómez páez Que nos están visitando en el estudio de Radio Tinku. Como siempre, cada miércoles nos gusta eh, equilibrar un poquito las cachetadas de la realidad eh, con música, con poesía. Así que, buenas noches, chicos, bienvenidos. Buenas noches. Gracias buenas noches. por estar acá. Gracias a ustedes por invitarnos. Eh, bueno, hay varias ramas del árbol, eh, ramas de, de palabras... Y de canciones, ¿no? tenemos Tengo un libro en mi mano muy bonito Que se llama Frito Que escribió Ignacio eh, Y recién afuera eh, charlábamos Y me decía que no se lo podía creer a este libro Porque siempre lo pensó Pero nunca Nunca lo, lo puede materializar Como se dice mm nunca tuve el coraje como para decir agarrar y decir bueno escribimos el libro ya estaba escrito en realidad como así decirlo fue hablar con la editora y y y que surja ¿no? este formato tan lindo que que todos vemos estoy chocho con el formato y, Pero... es, y esta y esta especie de miedo que tenías tiene que ver con esta cuestión por ahí de sentirte un poco expuesto de compartir estas cosas de tu alma que están acá plasmadas en esto en este papel y empecé a escribir en, en modo diario no entonces es como como todo diario es como muy íntimo y de golpe el, el que hoy día haya gente que me está leyendo eh, no sé es esa cursiada, no ese romanticismo y esas cuestiones que, que, que presento ahí que, que no es otra cosa que no sea yo no Eh, es como lo presenté el domingo estamos a miércoles hace tres días que sé que hay gente que está empezando como a leerme y como que me parece es raro no, no sé cómo explicarte pero pero sí es era como un miedo que tenía que la gente me lea y ahora es como que ya todo se va se va relajando se va calmando ¿Qué están, qué están leyendo a vos te o sea, están diciendo a leerme Claro, aparte de no. es eso, ¿no? Hay gente que, que lo lee y me dicen "te leo" y, y es leerte a voz, es como es tu tono de voz el que lo está diciendo, es tu <risa> forma de hablar y bueno, es... Y y vos porque dijiste, bueno, el coraje, nombraste la palabra hasta que tomar sí. el coraje eh, que hablaste con la editora, pero antes tuviste que hablar con ese coraje para poder editar esto, ¿no? Uy. <risa> años me agarré trompada con mi coraje, pensaba en hacer esto. Y en estos tres días cómo cambió tu relación con ese coraje? Y no, y todavía estamos ahí en una eh, estamos estamos ahí todavía chocando en ciertas cosas. Eh, es es una sensación extraña la, la que provocó. Yo, por ejemplo, eh, que toque la guitarra y canto, y demás, nunca grabé, por ejemplo, Entonces no sé lo que siente un músico al momento de sacar a la venta un disco o promocionar las cosas que graba un video ¿no? y saber que la gente lo está viendo lo está escuchando. O poner la radio y escucharse. O poner la radio y escucharse. Ahora estoy acá y no me estoy escuchando y es como que está todo bien. Igual le decimos que grabamos y después sale el compact. No, no, no sale el compact, no. pero le tenemos que decir que esto se graba Y, y automáticamente ingresa a la lista de reproducción de la radio Y te puede pasar que un día enciendas la y te escuchas cantar Igual Muy no grande. sé quién no te dijo que esto no va a salir en un CD ¿Por qué no vamos a hacer un CD de un día de los músicos que han pasado por acá? Porque bueno, ya ¿eh? fue el CD, pero sí. bueno. bueno, ya fue eh, Ahora hay otros formatos eh, Antes que llegaran ya tenían saludos chicos vamos sí, sí Muchos éxitos, saludo a todos por ahí Y abrazo Nacho, Tomás... A nacho tomás mate melacho cuello vale, un, grande melacho un sí. saludito melacho saludo ahí que siempre nos está escuchando el gran melacho y estuvo y, aquí también si sí, también estuvo sí. acá hablando de escucha y hablando de escuchar, eh, escuchar para sí, ansioso, no. ansioso, ansioso Ay, eh, no, un terapia bueno parece que se está, además de, de parirse libros se paren dúos no sí. separen encuentros No separen todos juntos Se paren ¿Se entiende? ¿Vamos a repetirlo? Porque bueno Parece que se encontraron Ignacio y Pablo Y pudieron fusionar Sus estilos Sus ganas de decir cosas Y están ahí Haciendo dúo ¿Desde cuándo, chicos, están tocando juntos? Y uh, no hace mucho Hace poco mm. Y bueno, nada, estamos creando Espacios entre Entre los músicos entre, Bueno, con Nacho Con otros músicos de todos lados De acá del Valle eh, Creando es, espacios Para los que estamos componiendo canciones Y que por ahí no tenemos tantas ganas De hacer covers Sino que se escuche la música Que, que nosotros estamos escribiendo Y, y componiendo y, y bueno, hoy ahora vamos a hacer este Después un, hay una, una fusión de, de, de música y, y poesía ahí con, con, con el Nacho Que estuvimos haciendo hace un rato Y así, espontáneo también, que surgió hace dos días Me mandó un mensaje, me dice que querés salir a la radio Sí, vamos, una, que hacemos? No sé, bueno, vemos <risa> Una cosa así Juntamos un rato antes, vemos qué hacemos y, y nada la música surge está ahí y bueno hay que sacarla todas las veces que se pueda y en cada lugar que se pueda así que por eso queremos eh, yo tengo la idea de esa, de, de generar eh, espacios y lugares para los autores, para los compositores y que se sientan contenidos y, y que puedan mostrar sus sus canciones, como decía Nacho de, de, de, de, de, lo, de que lo leen bueno, también nos están escuchando y es un poco lo mismo mm. de, de tener un, un lugar donde uno se sienta cómodo de, de, de abrirse con la música y que, y que esté bueno, y pasarla bien también es muy importante Sí, sobre todo Sobre todo Porque ya para pasarla mal Está el resto de la vida <risa> Sí, está <¿no? risa> <risa> <risa> Es como Están las otras dos horas De programa Sería un acoso <risa> importante Sí, sí, sí Nombres ¿Del dúo tienen un nombre? ¿Puedo? ¿Se les ocurre algo Podemos tirar... Eh? ¡Refritos! ¡Refritos! Bueno, sí. Podemos tirar que manden Dos mensajes días. a ver si... <risa> Dos días, <re> <risa> Dos días se pueden llamar, así como el programa. <risa> este, pero nos vamos a dejar tocar así, porque así se nos Porque me quedé pensando bastante en cosas que dijiste. Y y sí. como si mala persona, ahora te las voy a replantar. <risa> <Bueno. Este>, pero, <risa> pero bueno, no, que tenemos ganas de escuchar... Este, y plantearnos la vida a través de la, del dúo esto, ¿no? Bueno justo. ¿Qué nos regalan? ¿Quieres empezar tú? ¿Empiezo yo? ¿Y ya que dijiste que empezás vos? Todavía <risa> está bueno. peleando con su coraje Bueno, está bien eh, Voy a hacer una canción Que, bueno, yo compongo de que tengo 17 años, 18 años ¿Y ahora cuántos tenés? Ay, 22, me no, mentira, 30 30 añitos ¿Tenés 30 malditos años los negás encima? Ah, Ay, sí, Dios. ¿Qué nos queda nosotros? Claro, bueno, lo habrán hecho ustedes cuando tenían 30 Cuando tenía 30 decía que tenía 40 Así me decían que era Y bueno, cuando compuse la canción Como que al, Fue un, no sé, un sonido, algo que me, me, me llamó la atención Y ahí empecé a, a componer como No pensé Casi como basándome en ese tipo de sonido, no sé. Medio raro. El tema es una foto. Ajá. Es una foto mental, un recuerdo de niño que, que un día surgió y se convirtió en, en una canción. Mmm. Mm. Mi frasco las voy a atrapar Así yo también puedo hundo a la luna con un faro que dejó en la hinchada que vengan a la puerta no Pablo por favor el tema se llama bailan y cantan ay que hermoso me pareció ¿Lo, lo compusiste acá no no no lo compuse en en en Buenos Aires cuánto hace que vivís acá diciembre <risa> de estreno diciembre de diciembre claro. en buenos aires de lucier no tienen la idea antes, que no no, antes sabía cuando yo o sea es una imagen que tengo no sé yo capaz que yo tenía 3 años no sé para o sea, uno ve, ve fotos y, y por ahí se confunde con recuerdos o va al revés pero la cosa es que me surgió esta mm. y me acuerdo que en el patio de mi casa eh, Yo vivía en villa de mayo y Y antes había Lucía Ragas. Ahora ya no, no hay. Pero en su momento sí había. Amor. O si no le si meten la para canción, no importa la cosa de que. Queda <risa> no, no sí había, había. había. Sí, Lucía Ragas como romántico es una figura <risa> <Qué> linda. <risa> Entonces vos estás acá desde diciembre Le vale, voy a hacer sí. anotar anota, Empieza anotado. la mandada Trajiste no, no, no. no, no, no. el escudo bueno, El chalico atibala <risa> No, no, con la canción como que bajé Bajé cinco cambios Que no, el igual, poder de la música <risa> Exactamente No, pasa que me quedé pensando en eso que decía Que, que tenés ganas de juntarnos, de reunirnos Vos llegaste en diciembre encima, Yo también pensé que hace más tiempo Y que Eh, ¿Lo viste por una necesidad tuya? ¿O viste en los músicos acá del Valle que había que, que estaban como dispersos? ¿Había que juntarlos? ¿Estaba cada uno en la suya? ¿De qué surge eso? Esa necesidad que dijiste de actual. este Esto de juntarse. Sí. Eh, primero que yo llegué no conocía a nadie. Creo que el primer músico que conocí acá fue a Nacho. Sí, sí, sí, es verdad. Eh, y, y vi... Como todos focos dispersos viste un músico por acá otro por allá músicos artistas en general artesanos etcétera y como hablábamos hace un rato con él eh, todos eh, es, esperan que eh, Hacer algo, que surja algo, que el invierno, eh, eh, hay que pasar el invierno y que el verano está bueno, pero el invierno, qué sé yo. Y no me gustó mucho la onda de que estén hablando de eso, pero que ninguna ninguno me venga a proponer una movida. Quizás, sí, lo hay, pero a mí, o sea, de toda la gente que hablé, ninguno me dijo, mirá, hacemos tal cosa, nos juntamos en tal lugar, hay tal banda, ¿viste? Así que digo, bueno, o sea... Eh, yo tengo ganas de, de, de juntarme con gente, armar algo, no conozca nadie y bueno, empiezo a, a conocer y ya, bueno, estamos eh, juntándonos a poco con, con Nacho armando cosas eh, eh, tengo mi proyecto solista que se llama Lapso Eterno uh -huh. doy clases de guitarra eh, ¿qué más? estoy en un, en un proyecto tocando la guitarra con una chica que, que, que también hace canciones propias, solista estoy en otro proyecto tocando la guitarra también, este... Con, eh, es un proyecto de, de hip hop con, con banda en vivo para que el, lo, los jóvenes lo, para los mm. pibes vayan y hagan y, y rapen y hagan freestyle y toda esa movida que, Ay, quiero ir. que acá los pibes <risa> bueno, estamos también armando eso con, con, con un compañero acá de, de, de San Huberto que también ...le mete pila para lo mismo... ...y bueno, nos juntamos, ...y bueno, loco... ...hay que tocar donde vamos... ...llevo la viola... ...activaste... ¿viste? ...sí, activar... ...claro, activaste... ...totalmente... ...y vos sos oruna de acá... ...venís de otro lado... ...eh... ...yo soy de Ciudadela... del uh -huh. Conurbano de Buenos Aires... ...y llegué al Valle en el 2013... ...más o menos... ...sí, a fines del 2013... ...como en octubre más o menos... ...me fui en abril del 2015... ...estuve de viaje... Tres años y volví el año pasado, en julio. Llegué así, justo para el uno de los inviernos... Estuvo helado el invierno pasado. <risa> y llegué ahí, justito. ¿Y, y tu ahí. percepción es la misma? ¿De que están muy dispersos los músicos acá en el Valle? Mm -hmm. Y a mí... Eh, por un lado, yo he visto muchas bandas acá en el Valle, ¿no? Todo el invierno pasado y demás, estuvo muy bueno de que estuve viviendo en Nono mm -hmm. y, y estuve mucho en... ...yendo a muchos conciertos así de, de alguna que otra banda de aquellos lados... ...que eso me agradaba porque golpe estábamos en pleno julio, pleno agosto, pleno septiembre... ...y habían bandas para ir a ver y a, éramos bastante la gente que los estaba yendo a ver, claro. ¿no? Pero quizás a, vez, a veces pasa que hay muchas ideas pero ninguna se termina como de concretar... ...yo tengo unos amigos con los que hemos salido a tocar esta temporada juntos y eso está bueno porque siempre no sé yo por ejemplo no tengo mis amigos con los que me junto y si sí, salimos y, y tocamos y, y nos juntamos y comemos algo y tomamos un vino y tocamos un rato más y esas cuestiones y bueno y ahora conociéndolo también a pablo que, que como dice está recién llegado y nos conocimos como no sé que habrá sido en abril más o menos esa feria no sí, más o menos. hubo una como una especie de feria americana con, con cuestiones así en acá en Mina Clavero nos conocimos por gente en común y nada, y quedamos hablando pegamos buena onda y claro. che, juntémonos y toquemos la guitarra <risa> <risa> entonces eso estamos viendo como la forma de no armar una banda en sí sino como armar una especie de fusión de que él muestre sus canciones tal cual son, yo mostrar lo mío tal cual es y después bueno, fusionar ahí como decía él hace un rato no nos juntamos hoy y Y él me dijo, che, mira yo tengo esta música compuesta. ¿Querés sobre esta música leer algo de lo tuyo? Dale, de una, ¿entendés? si así es como como tienen que ir surgiendo las cosas. Sin claro, tanto, también. no, que ese género a mí no me gusta, no, que claro. prefiero que sea algo más así. no A ver, ¿qué es lo que tenemos? Vamos para adelante. Y eso es lo que lo que que también sea interesante. Estar claro. acá hoy de último claro, también, sí. ¿no? Es claro, aparte sí. que eso, eh, porque me parece <risa> muy interesante, porque sabemos que cuando nos unimos... Siempre vamos a ser más fuertes Entonces, acá que pa han pasado muchas bandas Este año en un día Y uno siempre les pregunta ¿Se puede vivir de la música? ¿Es difícil ser músico en el Valle detrás de tras la Sierra? Y pensar en una unión Algo que los, lo, lo, los junte Y a lo mejor todo, Problemáticas en común se puedan ir resolviendo Siempre más fácil Si están todos unidos, ¿no? Es claro, como sí. interesante Esa propuesta ¿no? Y el tema que hay, hay géneros y gustos que que nos desunen ¿cómo así decirlo? yo por ejemplo vivo de tocar la guitarra en la calle Ajá. ¿no? en Mina Clavero todos sabemos que no pasa mucho en invierno entonces son siempre los mismos lugares donde los maneja la misma gente y siempre somos los mismos músicos que están en la calle que tocamos prácticamente las mismas canciones siempre ¿entendés? a mí la gente que me conoce sabe que tengo un repertorio de cinco tangos y no voy a salir de esos cinco tangos ¿Por qué? Porque es lo que a mí me funciona Como metodología de trabajo Yo en cambio Si golpe salgo al restaurante A tocar Donde está lleno Y en vez de tocar tangos Toco mis canciones Sé que no me va a pagar lo mismo Entonces sé que Que la gente no va a responder De la misma manera Que Si él decía Viste Que, que salir un poco del cover claro. ¿No? Pero es lo que la gente Quiere escuchar Y para la gente que vivimos De tocar la música en la calle Hay que tocar Lo que la gente le gusta O lo que la gente Tiene ganas de escuchar Para que para que a uno le funcione. Me encantaría decir, salgo a tocar la guitarra por simple gusto, ¿entendés qué es lo que hice en la temporada prácticamente? No. En la temporada salía a tocar la guitarra por gusto y me re divierto y la paso re bien. Pero también eso, hay que si si uno quiere una remuneración, si uno quiere de golpe comerse un asado mañana con unos amigos, tenés que sacar plata para eso, hay que tocar lo que la, lo que la gente quiere escuchar. Y eso también va cansando de a poco, ¿no? Y, y, y va aburriendo también a los otros, porque, es como digo, los gustos son muy muy subjetivos, lo que claro. a uno le puede gustar, quizás a vos te gusta lo que estamos cantando ahora, pero quizás a ella no. Y seguro que a ella no. Seguro. <risa> la reba, la reba. Pero es, todo, es como, sí está todo muy disperso en realidad, pero es por cuestiones de gustos en realidad que está todo disperso, no es por cuestión de que... No somos todos músicos, unámonos es re difícil que nos unamos todos como músicos como es no sé cómo decirlo pero los gustos nos van a separar siempre a muchos, ¿por qué? porque a mí me gusta el rock y el tango, y a vos te gusta el folclore y a mí quizás el folclore eh, sí, me gusta, pero no sé tocar me gusta escucharlo pero no me animo a tocarlo porque no me atrae. Entonces entonces eso hace que nos separemos todos. como. Pero fíjate que has nombrado distintos gustos y, por ejemplo, es como que en esa variedad de gustos está como siempre la música y el cuarteto por otro lado, ¿no? ¿hay algún prejuicio de parte de los músicos también con el cuarteto o una música que simplemente en general no le conmueve? No, él no toca sé. cuarteto, <ríe> cuarteto? <ríe> no, no, no. en <risa> realidad es tango toca cuarteto en temporada <risa> él hace, él hace <risa> temas de Chetty García en cuarteto no, <risa> <risa> no que me decía escucha Charlie y siempre grita <risa> claro. y vos en Buenos Aires tenías tu banda, como era también eh, tocaba solo yo empecé a tocar solo el año pasado porque también me animé, o sea, tenía una banda, un trío donde hacíamos mis, mis temas que tocamos un par de veces, y después me animé a salir solo, o sea, nunca lo hice, o sea, fui guitarrista y bueno, como siempre compuse y no tenía nadie que cante mis canciones, bueno, Pablo, <ríe> que cantar, no te queda otra si querés eh, que tus temas escuchen. Y así que un día agarré y me, me, me metí en un, en un ciclo de, de cantautores que hay en, en San Miguel, Y estuvo buenísimo Había tres personas, pues estuvo buenísimo sí. <risa> eh, O sea, yo me sentí bien Pero claro. estuvo bueno y bueno A mí me, me, como que me dio, bueno Está bueno, podés cantar más o menos bien después podés defender Con una guitarra encima Y bueno, a darle Y en la temporada también estuve acá eh, Tocando En varios lugares En enero, en febrero Y y por ahí amigos que por mencionaba no, vos armate un, unos unos covers y me, me, me echas tus temas por ahí viste no, yo hice todo lo contrario todo al revés fui con mis temas y por ahí metí algún tema de, del flaco viste o algún tema de color humano esas bandas de los 70 que no conoce nadie no, bueno. viste <risa> <risa> temas así de, de manal he tocado Avellaneda Blues por ahí con la letra cambiada no importa eh, pero yo como que me, me, me guío un poco por lo que tengo ganas de claro, hacer viste claro. Eh, y, y eso por ahí es lo que tengo ganas de. O sea, y a la gente le gusta yo, yo he recibido eh, buenas buenas críticas en, en, en, en restaurantes o se me acercaron gente a decirle que, que le encantaron las canciones y, y eso está buenísimo porque bueno, funciona no hay que menospreciar al, al público o sea, vas a un lugar yo quisiera o sea, hablar con la gente de, de los que maneja estos lugares para decirle de, todo bien, hagamos covers, pero la gente también está bueno ofrecerle claro. si le ofreces un plato de comida que esté espectacular o una hamburguesa gigante así que está buenísima, también le puedes ofrecer música original también claro. o sea, el, el tema de los covers viene más que nada de, de los restaurantes que les piden claro, sí ¿qué <risa> covers haces? No sé, okay. a mí como, como de Buenos Aires que soy, de golpe estoy en Córdoba y me dicen, eh, una chacarera un cuarteto de golpe está en Colombia. Eh, tocate un vallenato, una cumbia. ¿Entendés? Y ¿de dónde venís, flaco? De Buenos Aires. ¿Qué tocas? Y hago alguno que otro tanguito. ¿Pero por qué? Porque vengo de ahí, ¿no? Y Nada. ¿qué se escuchaba en mi casa? Tango. ¿Entendés? Es como que lo tengo metido en la cabeza. No puedo decir, oh, mira qué bruto cómo toca tango este chico. ¿No? Pero me defiendo. Y eso dentro de todo está bueno porque... Eh, no sé esta temporada ¿no? que tocábamos con unos amigos también me echamos canciones nuestras que son pocas pero después canciones populares no vamos con los fabulosos Kala que como es moliendo café que a la gente le gusta ¿entendés? No, no, no. y dentro todo de no, dentro de todo no. a la gente al, al ver esa respuesta de la gente de golpe ya captaste la atención con un cover listo pa, toma te metemos una canción nuestra y decís ah, mira qué interesante no o sé sea, hace poco toqué que que bueno que justo ahora que lo nombraron a Melacho él estuvo presente en uno en ...en un concierto... ...que podría decir... que así fue... ...en un recital acústico... ...en un restaurante... Eh, ...éramos siete... ...contándome a mí... ...y al cocinero... ...y a la de la barra... ...y... ...y agarré un repertorio... ...de... ...de mis canciones... ...con algunas cosas leídas mías... ...y algunos tangos... ...que son los que a mí me gustan... ...y está bueno de golpe... ...compartir eso... ...no hay como me echarlo ...pero ya cuando uno tiene que recurrir... ...al puro cover es sí, un embole Si te despersonaliza en un punto, no estás ahí como cumpliendo una función que te deja fuera como persona y como como creador musical, ¿no? Entonces, me parecía interesante esto que decías Pablo de de, eh, de también el el valor de poder ofrecer algo original. ¿no? de venir de vacaciones y en vez de escuchar lo que venís escuchando desde que tenías 15 años claro. escuchar otra cosa pero la gente quiere escuchar lo que escuchan desde los 15 años no todos <risa> no Igual, to creo que no todos mi reparo no <risa> mi reparo antes de antes que dijeras eso eh, decirle la Mercedes Sosa que estaba despersonalizada cada vez que tocaba un tema que jamás tocó un tema de ella Juan Carlos Bagleto o sea Sí, sí, bueno, sí. pero es, esos son sí, pero eh, es inter, ¿eh? intérpretes Exacto. que se ponen en, en la piel de la canción. Yo soy es que cantautra, no? o sea, yo, no si yo no puedo hacer eso. Claro, yo lo no que puedo, es, O sea, yo me tengo que identificar mucho con una canción y que me claro. gu, me súper guste el tema, y bueno, y hago mi interpretación de la canción. Claro, eso. Sí, es claro. que es eso. Es claro, que es claro. eso, eso está claro. eh, obvio, está claro. perfecto. Claro. haces que ese tema que, que es el que compuso una persona hace 50 años que sea tuyo no sé qué sé yo um, qué tal está bueno están bueno dos posturas la de claro, ellos, sí, y están sí. juntos es bueno eh, es, sí, buen. ah, es muy bueno le, le, le me toca gusta tocar gimnasio tocar algo ¿no? De acá Sí, le todo está el de Nacho ¿Chau? <risa> <¿Yo? risa> Hay otro gimnasio presenta acá ¿Qué <risa> vas a hacer? Su compañero ah, sí. Bueno, yo siempre an antes de cantar esta canción eh Nunca voy a decir que es una mala palabra porque tampoco no es muy difícil saber qué es la buena palabra y qué es la mala palabra. Pero bueno, esta canción tiene una, una palabrota. Yo, para mí... Tenemos por ahí un pi, pi, pi. Así no, que tranquilo. Si no, no la digo y ya, estoy acostumbrada decilas. a... Decíla. No, decíla, decíla. que encendiste perdió el control la pieza arde en llamas. soy la puta madre que lo parió Yo estoy intentando Tengo que madrugar, al que madruga Dios le ayuda y al que no lo pone a trabajar. Ai, jo sto intentant ¿Y vos ¿Dónde estás? Cuando el sol se cae, yo estoy intentando agarrar. Y vos dónde estás? Cuando el sol se cae, yo estoy intentando agarrar. 25 ¡Sí, de los dos, tres acordes y el cortito y el pie. <risa> eh, esa canción se llama Muz de Berenjena. Porque de siempre Berenjena. digo que esto toda una cuestión ponerle nombre a, a las canciones a, o a, a los poemas y relatos también del libro. También fue todo un, todo un problema ponerle nombre a las cosas, al libro, fue ponerle ponerle nombre al libro también fue no sé cuántos nombres habremos pensado pero igual se te da por la comida bastante porque mm. frito mousse de berenjenas ah me, me gusta mucho cocinar mm. también me gusta me gusta muchísimo tengo todo mi kit <risa> <risa> grande Nacho dice Clau Soria eh, un saludo Clau un saludo Gustavo che qué lindo qué lindo qué, qué lindo que ser artista <risa> <risa> ¿Ustedes nacieron artista, si hicieron artista? ¿Dijeron un día voy a ser artista? No sé, no, nacer no Ah, que... capaz que sí No sé, nunca me lo pregunté ¿A partir de cuándo después ser artista? No, lo ¿A sé ¿A partir de eso eso momento decís hoy ya, ya soy artista? No, y Listo. creo que al momento no, sí. de que, de, que, que te decidas a decirle Bueno, a ver si si puedo vivir de esto ya, Una vez que entró no. una moneda el, no, o, o, el que es abogado. ¿Desde qué momento dice se que puede ser abogado? Sí, cuando no, tiene, no, el con, o sea, tiene el título. Otro ejemplo. ejemplo? <risa> do, do, do, do, otro ejemplo. Otro <risa> ejemplo. Dolina decía que los escritores son escritores una vez que vende su primer libro. No sé, yo es, me di cuenta cuando... Yo también, empecé ¿verdad? a tocar la guitarra, no sé, a los... Tre, 14 años por ahí, con un montón de amigos. Y no sé, de esos ese grupo de amigos, el único que tocando soy yo, oh, por ejemplo, o algún otro, pero no sé, de un grupo de 4 o 5 que empezamos a tomar clases al mismo tiempo, claro. el único que continúa soy yo, con la música, y bueno, ahí como que uno empieza a... Se empieza a tener referencia. Eh, claro, bueno, Muy si bueno. los demás dejaron y yo sigo, bueno, por algo debe ser. <risa> claro. No, qué sé yo. Claro. Yo me dediqué a la música cuando salí de viaje, oh, mira. cuando dije, bueno, a ver... O sea, y en ese momento también puedes decir, bueno, a ver, soy un músico callejero y fui malabarista también, así como fui vendedor de medias, ¿no? Pero pero creo que uno es algo desde el momento en el que, que se propone serlo, ¿no? Claro. Esta guitarra me la regalaron los Reyes Magos, por ejemplo. Ah, mira. Hace como 20 años y aprendí a tocar hace 5. No y... existen los Reyes Magos. ¿Cómo que no? <risa> Mamá, Ay, papá se están escuchando Él esto? es más malo que yo. <risa> él es más malo que yo. ¿Cómo le a decir eso en vivo? Pero no vos qué <risa> tema va a salir ahora. Claro. Va a sacar el tema no, no, no existe. No, igual recuerdo. porque claro, no existe la <risa> juventud. Vol, no, vol no. Yo volviendo a la, a la pregunta que hacías vos ahora que puedo <risa> pensarlo un poco más. ¿no? Ah, bien. Esto eh, fue para que el arte es crear. Yo estaba en el colegio con otros compañeros y agarrábamos Y, y en vez de estar prestando atención a la clase de, a la clase de matemática o física que no hacíamos nada, nos poníamos a, a escribir cosas que se nos ocurrían y por ahí hacía se convertían en temas y empezamos a hacer una banda y esa cosa que uno hace cuando es adolescente y aparentemente seguimos siendo lo mismo. El, el músico que soy es, es un adolescente constante, sino mira lo que es Richard. Eh, y sí, o sea, yo sigo haciendo lo mismo que hacía cuando tenía 15 años. Me pongo a escribir una canción y toco la guitarra. Bueno, pero va buscar una profesionalidad Que por ahí antes no Sí, obvio, uno va creciendo y con ah, bueno, Yo bien, creo sí. que incluso hasta Formularía la pregunta al revés no Creo que Si bien el ser Artista se entiende eh, Hoy por hoy como A nivel de una profesión Por ahí, no de hacer de eso Tu profesión Yo creo que todas las personas nacemos artistas y que el trabajo de la cultura es reprimir esto para que vos te adaptes a un sistema de productividad no en el que seas útil en el que le sirvas a alguien literalmente, no servir sí. literalmente, entonces creo que la, la, el talento artístico está en la persona humana eh, aunque sea redundante persona humana y <risa> eh, que, y creo incluso que está en la esencia de, de lo humano la creatividad entonces claro, sí. todos somos artistas Ay. sin eh, estar por eso profesionalizados ¿no? por ahí otra cosa es ¿qué voy a hacer con mi vida? algo que me gusta algo que me rinda económicamente, esas preguntas que nos hacemos a la hora de decidir Eh, bueno, que ya entran creo que en juego otras cuestiones, ¿no? Sí. Pero Bueno, mira, yo, tra yo trabajé creo que más de cinco años como cadete de un depósito de una sucursal de Garbarino en San Miguel. O sea, que tenía estaba yo de un lado músico y el otro lado todo lo otro, digamos que que no sé cómo explicarlo y que suene no suene mal. <risa> <Que> suene <risa> este como tiene que sonar. La, la gente lo, lo, lo, los que no le, le, le interesan esa, esa, esa, esa faceta de uno no bueno hay que laburar está la plata si no hay laburo no hay nada viste y yo como que estaba en, la, en, en entre medio de eso de esos dos mundos viste y bueno y yo cuando decía que que gases bueno yo si tu guitarra soy músico se me acaban de risa literalmente en la cara cuando yo le decía que so, lo, no yo sí y se me reían en la cara cuando les decía que yo quiero hacer esto yo soy músico, tengo guitarra, hago canciones tengo bandas, tengo proyectos tengo esto, tengo el otro, tengo una familia eh, y, y, y no, lo, no como que no lo entendían muy bien, viste yo digo, y vos que haces, que vas a hacer en tu Franco yo tengo miles cosas que hacer en mi Franco, vos que haces, no, yo no hago nada duermo, voy a decir, duerme, duerme. y yo tengo mil canciones para terminar ay, viste, se te canta y yo Igual mi pregunta no era tan profunda como la contestó, me la rebajaste porque... No? Pelea, <risa> <risa> ah, pelea? bueno, es una buena pregunta, no, no sé qué no. si me lo hicieron tampoco. No, y, ¿Sabes por qué siempre me da curiosidad? En realidad, Clarice, ¿sabes por qué? ¿Por <risa> qué? Decímelo, a ver. Este, no, no, era porque mmm, Pablo Neruda eh, una vez contaba en sus escritos de que el padre de él era manejaba tren trenes, ¿viste? Entonces lo llevaba porque el padre de él tenía la esperanza que tal vez su hijo fuera también manejar conductor. un tren, como claro, como lo hacía él, ¿no? Trencista, no, no existe esa no. palabra. ¿no? Entonces dice que cuando a veces se detenían en algún pueblito, eh, bajaban ¿viste? Un rato, un rato para así estar dando vuelta y mientras todo, la gente hablaba de que bueno, cuando llegaban a la ciudad, iban a comprar esto y iba a hacer, él buscaba bichitos entonces dice, y yo me veía que me tenían que llamar y yo estaba como en otro mundo eh, investigando la naturaleza y viendo bichitos hasta que en un momento me di cuenta que dije claro, pasa que yo voy a ser poeta por eso le interesaban ese tipo de cosas entonces por eso solo preguntar eso porque a lo mejor hubo como ese clip que lo tuvo Neruda en su momento de decir, claro, yo ahí supe que iba a ser poeta cuando él se vio tan lejos de, la, de lo que hacía el resto de la llanta ¿no? ah. era solo por eso, claro <risa> una pavada <risa> una pavada sí. y vos sos tan profunda bueno, ¿verdad? me parece mejor si nos callamos y, y ahora qué hacemos la fusión música función? y dale, si sí, vale. eso, eso te presto esto por favor <risa> Si te mismo. quedan chicos te los puedo golpear. No, no, plantear. no, está bien ahí. Así me, me estás cumple? diciendo cabezón. No, <risa> me aprietan a mí que tengo una cabecita así. Así lo puedo apoyar bien a, a mi Bueno, se titula Las Hojas Amarillas del Álamo. Está en la página 69. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuántas veces me lo pregunté? ¿Cuántas respuestas conseguí? Gané, aprendí, crecí, soñé, divagué, aluciné, besé, abracé, lamí, acaricié. Sí, sí, sí y sí. sonrío por el hoy y por los ayeres. Sonrío porque no pierdo el romanticismo ni queriendo. Etapas, tapas. Lugares por los que paso, vivo y dejo mi huella. Capítulos de amor en la historia de mi vida que se miden en tormentas pasadas juntos. Aquella chica que figuramente me robó besos, caricias y parte del corazón, pero literalmente me enseñó a abrazar. Prestamos atención al agua del mate para que no se hierva y miramos cómo las hormigas se llevan, una a una, y minuciosamente cada miga de pastelito. Fuera del bajo. Llegó el otoño. Los machetazos no dejan de sonar, al igual que las motosierras. Cayeron muchos árboles con el último viento. Rueda el mate y la tortilla de arroz. Se en carpas con colchón y las nubes vinieron para quedarse. La pienso. ¿Me piensa? Escucho el atardecer. La virome sobre el papel. Humo. Mocos. Hay que comprar velas. Cuento días no sé para qué. El gato ronronea sobre mis piernas. La tarde se terminó, y así muy al tuntún, la lluvia comienza a caer. Llegó la mañana, y está dificilísimo prender el fuego para el mate. Pero lo último que se pierden, son las esperanzas. ¡Vamos! Hermosa fusión. Qué bueno, Merero. Sí. sí. ¿Qué me debe <risa> Menos mal que esto no es televisión, ¿no? no, que no lindo. No los filmes. No. Sí. Este momento es demasiado mágico como para no dejar de preguntar a ustedes cómo lo atraviesa la política. <risa> Pues, antes, antes que eso <risa> antes que lo contesten <risa> Felipe Hermantrau Feli eh, Capo Paulito <risa> Feli, sí. Feli fue alumno mío cuando tenía no sé, creo que él tenía 8 años y yo 19, por ahí, ahora ya tiene como 20, yo tengo no 25 <risa> Capo Feli Nuestro compañero Lauti también eh, mandó un mensaje ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí qué Que saquen Ay. fotos ah. Ay, sí, que ya lo... ah, sí, ya bueno, lo pero hice pero que mande algo a la banda aparte de mandando, mandarnos órdenes ah. <risa> Muy lindo, ¿eh? Esto así se, se los escucha lindos juntos ah. Acá hay más mensajitos a eh, Nachi desde Cetran que pedimos la burrita. Abrazo. <risa> un saludo para todo el parche de Trin, creo que no va a poder ser hoy, Cris, pero bueno, ya será en otro momento, mi querido amigo. Bien, acá buenas noches un día. Qué linda canción y qué alegre el libro de Nacho. Lo estaremos leyendo. Saludos desde La Cañada. Saludos en La Cañada. Saludos. A a la cañada, <risa> pero La Cañada larga acá en la sierra. Sí, sí, sí. Saludos para La Cañada de la Sierra. <risa> pero sí, es pero estábamos para hablar sí, de política. Vero 60. Eh, soy Vero, vero. dijo. Que no soy eso. Este soy Vero. Bien. Saludos para Vero. Vero es todo el parche que nos conocimos aquellos en aquellos días de fines de marzo. Conta más más de contamos, contamos. <risa> <risa> contamos, contamos. No, ah, estaban por contestar como los Atraviesa la política. Igual Bien. tienen ...minutitos para contestar... ...porque estamos haciendo... ...por eso se van a salvar... ...igual es una pregunta <risa> ...total como la pregunta es re fácil... ...y sí. si en vez de contestar... Todo ...cantan... Número. ...no porque la canción... ...cuando nos fallamos... No, ah. ...si sí, pero igual... ...ya que ya... ...no todavía no... ...primero política... ...tengo banda. ...me la voy a abordar. ...Nacho... ...si ¿Sí quieren contestar... ...si sí, cuando tienen si la no, obligación... No, no. ...como no, no, te atraviesa no, la, no, la no, política... ...de mal llevada nomás... No. ...te atraviesa la, ¿Cómo la ¿cómo política... ...como le atravieso yo a la política... <risa> Esa será la pregunta no. Eh, no, la verdad soy No, no soy una persona eh, Política Como así decirlo no, no tiro para ningún lado Mis opiniones son siempre neutras Yo siempre voy a decir lo mismo No hablo ni de política, ni religión, ni de fútbol Porque No sé, Son cosas que realmente No, no me interesan bueno. no, no les voy a mentir Sí, igual es una posición política lo que estás contestando. Sí, obviamente, <risas> sí, siempre, muchas veces me han dado esa respuesta. Sí. Ahora, Pero... como como artista callejero y Mina Clavero. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. A ver si no te gusta la política. A ver, cuando... no te atrevesa. <risas> y Mina Clavero como capital del arte callejero, ¿no? Es una cosa así, es que claro. hace sí. festival del arte callejero y, ¿Y, y que ¿y, me ahí? hayan tenido dando vueltas toda la temporada para poder sacar un permiso... Para poder tocar cinco horas a la semana en la calle, ¿puedo decir lo que opino? Claro. Me lo paso por las bolas. La verdad que como artista callejero creo que esas cuestiones de permisos y cosas así, yo voy a tocar cuando tenga ganas de tocar. Y si ustedes tienen ganas de venir y sacarme, vengan y sáquenme, que yo mañana voy a estar tocando de nuevo. Porque así como ustedes viven de sacar gente de la calle que labura, yo vivo de laburar en la calle y de que me saquen. ¿Y la gente cómo como actúan porque nos ha pasado como artesano también que se pone a la defensiva tuya no cuando te quieren sacar desde la municipalidad Sí, está siempre va a estar la gente que, que está apoyándote ¿no? que, que está al lado del, del artista pero pero bueno de ahí a que se pueda lograr mucho qué sé yo hay que ponerse los pantalones y hay que estar replantado en realidad porque también como les comentaba hace un rato no fui vendedor de medias y vender medias se eh, basaba en tirar un mantel en el piso tirar todas las medias que teníamos y cuando veíamos a los municipales hacer todo un bollo grande, cargarlo al hombro y correr porque te lo sacan claro. ¿No? entonces la única vez que me quisieron sacar el instrumento me puse el instrumento en la espalda y venía a sacarme lo <risa> ¿No? y es como, nah, como como artista callejero y mina clavero sepan que siempre me van a seguir viendo en la calle y siempre voy a seguir tocando y siempre voy a seguir viviendo de esto así que, que los espero cuando quieran qué linda posición política si ¿Sí, me sí, iba a decir, viste que ibas a hablar de política Pablo sí a ver ¿no? chicos teniendo en cuenta que es difícil eh, separar casi imposible la pregunta no es por el partido que votaste o que te gusta sino por esto, ¿no? que estás contando una postura en la vida eh, y yo eh, creo que ya una, la, perdón, una... ¿no? ya, la, la, ya la postura de, de agarrar una viola y hacer un tema ya es una postura súper importante que se yo, yo no eh, hoy pensaba en esto eh, hay artistas por ahí, músicos cantautores que hablan de, de, de problemas eh, de, de inquietudes eh, globales Social. sociales a mí por ejemplo no me sale, yo Como le, le canté la canción de una foto ¿Entendés? Sí. O sea... Eh, ahí, de, de, de lo más chiquito ¿No? De... Hace poco hizo una canción sobre juntar leña Por ejemplo Yo otro día le, le escuchaba A, a, a Pedro asnar una entrevista, no me acuerdo de qué era De, de, de la época de Cerú Girán Que decían que era una... Uh, o sea, una, una apuesta hacia la belleza ¿No? O sea, si vos estás en, un, en una sociedad Como la de ahora agarrar una viola y tocar un tema en la plaza como nacho en un en donde sea en la en la vereda de tu casa ya es mm. súper importante no todos lo hacen y te bueno que lo hagan más no sé este, hay, un, hay un un movimiento donde yo tocaba el, el, el, el, en, en San Miguel que se llama esta máquina mata fascistas y es una, una viola mm. y este, bueno ahora no por vos por ahí nos, nos, nos cantaste una canción de una foto que era sobre lu luciernas que hoy no hay y eso también es algo político, que hoy no haya las luciernas claro, sí, claro, la, sí. por eso de la pregunta, o sea, ta, de cómo los atraviesan ¿no? claro. la, la política y llega otro mensajito también de, de vuelta de Agustina que dice, la cebra es un animal blanco con rayas negras o, o negro, negro con rayas blancas, buen programa <risa> <risa> bueno, y con eso nos contesta a todos si, sí, nos dice que os den por culo tío, claro. yo, que tanto discutir ¿no? sí, claro. y si no es caballo que si sí. Bueno, bueno sí. Siempre hay más opciones Sí, pero de eso se trata De la actitud De lo que uno puede hacer con esta realidad eh, Crear realidades en canciones Es una actitud Que por lo menos a quienes Las crean, los salva de todo eso hostil, no que sucede que no para de suceder. Entonces sí. poder compartir eso está buenísimo. Claro, porque vos dijiste ¿sabes? desde algo chiquito una fotografía y en realidad es lo que necesitamos muchas veces, escuchar esa fotografía sí. para sacarnos a lo mejor eh, puedo encantar a mí personalmente me encanta la, la canción de protesta pero tiene que ver con la historia que arrastra a uno con las cosas que le gustó a uno pero muchas veces tengo eh, tenemos me imagino todo en esa necesidad de lo que vos llamaste algo chiquito que es realmente esa, es lo cotidiano que nos salva escuchar algo tan tal yo no lo llamaría chiquito sino algo tan tan eh, eh. Claro, tal íntimo que lo, lo necesitamos Y como yo no sé componer Qué bueno que estés vos o vos para componerlo Que estés vos haciendo un libro Y vos tocando esas canciones Para eh, poder volver a disfrutar eh, de, de la belleza del mundo En definitiva Sí, ¿sí? conectar con otra cosa Con claro, algo que claro. tenemos todos Y todas Con eso sencillo que a veces Por cotidiano pasa desapercibido Y le, le perdemos <risa> La poesía a eso, ¿no? Que en realidad le sale por todos lados. Sí, y ya que agarrar escribir como hace él, agarrar la guitarra, tocar una canción, componer una canción, ya es un tipo de protesta. Hoy en día... Es que no todo protestar. Rato, ¿no? Perdón, yo tengo una cosa con la palabra. Va, si protesta, después si, te no sé. agarro a la salida, pero... Sí. Pero no, digamos... Sí. Me parece que se trata de un decir, ¿no? Y que cada uno dice desde lo que le toca más profundo. Y está ahí la riqueza de lo, eso que por ahí diferencia a los músicos más que separarlos, ¿no? Los diferencia. Y eso es rico porque hay una multiplicidad de cosas que, que todas hablan de lo múltiples que somos las personas y no me están qué. haciendo cenia, la producción me está yendo genias. An antes de, de, de irnos, eh, si alguien quiere contactarlos para eh, vengan a tocar a mi bar, eh, acá está a disposición o ¿no? quien da clases de, de, de, de guitarra para para clases ya que pude bueno, meter un chiquito. Dale, <risa> el, el viernes 4 de octubre sí. comienzo sí. a dar clases en el Centro de Bienestar Satia a Camina en, en San Martín 535 vas en la primera clase gratuita de prueba el viernes 4 de octubre 16:45 horas. Bien. Sa a ver, anotar, porque acá es mucho por referencia, ¿viste la altura es una cosa que te apuna bien. la altura de la calle. Entonces, Sati está Eh, cerca del 10 de Mina Sí, me parece que San Martín Al 500 es... Medio enfrente de la verdulería De una verdulería que hay por ahí Por donde está el club este que tiene los colores de vele Que mm. ahora ya no hay más, ah, no, sí. no hay más. Ah, Yendo perdí. para la Clemic Ponele Yendo San para Martín, 500 <risa> 35. 35 Creo que nos ayudamos 4 de, <risa> de octubre Empiezan las clases de guitarra ¿Qué va a dar Pablo Gómez Paez? ¿A qué hora? 16.45 ¿Y para qué edades? Todas Todas mezcladas Todas mezcladas Bien Pero Que vengan todos y después vamos a ir dep depende de Depende la cantidad de, de, de gente que venga Vamos a ir armando eh, grupos, horarios distintos Pero el primer día que vengan todos Bien, Bien. Okay. Y si quiero un libro frito Y... ¿Un libro frito? <risa> un libro frito, así quiero Ay, ir, raro, decir Yo eh. sí quiero un frito Por eso vos sos así, porque <risa> no, no sé qué comes Libros fritos Me van a decir, ¿cómo que no? Acá tenés <risa> ¿A dónde puedo conseguir? Y si quieren un libro Un libro Me pueden buscar en Facebook sí. Poniendo en el buscador Ponen Ignacio Tomás Mate Todo junto Y, y ahí les va a aparecer mi, mi página personal y si no, Frito, Ignacio Tomás y también eso los lleva directamente a la página del libro y si no también pueden hablar pueden buscar a Cleta Ediciones por si llegan a estar en Córdoba Capital y alrededores y yo no se los puedo alcanzar, hablan con Cleta Ediciones también en Facebook y, y les podemos dar una copia bien, perfecto Muy ¿Nos vamos? Nos tenemos que ir. Eh, nos vamos a despedir. Sí. tiene un tema más? este bueno, Porque entonces nos despedimos. Nos despedimos nosotros y ustedes después descampan. ¿Sí? Vale. Bueno. ¿Me empieza? Ah. Sí. No, no, quiero dejar de pasar que el martes que viene... Eh, ...en la Biblioteca del Manantial... ...está la segunda fecha del ciclo de cine... ...que organiza un día junto a la biblioteca. Eh, vamos a estar viendo... ...un reportaje a un mito... Eh, ...el documental sobre el Che Guevara... ...de Roberto Sabio... ...que estuvo censurado 30 años... ...7 y media de la tarde... ...19, 30 horas nos estamos viendo ahí... Eh, ...y empecemos... ...las calles y las bibliotecas... ...y las plazas. Bueno... Eh, ...seguimos desde un día... ...poniendo nuestro granito de arena... ...por la memoria, la verdad... ...y la justicia... Eh, nos encontramos el próximo miércoles a las 21 en Radio Tinku 107.9. Hicimos este programa Adrián Rodríguez, Verónica Oyarzún González, Gonzalo Maidana, Lautaro Zanotelli, Mauro Joenfel y Clarisa muraro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 Quiero volarme de mí Y revolcarme en tus sueños Quiero vibrar con el sol Y explotar en color es aburrido estar Siempre en el mismo lugar Es aburrido But I